Bueno, tú sabes que en estos últimos días tuvimos algunas noticias que lejos de ser las eh, grandes expectativas positivas que uno podría tener, no dejan de ser este interesantes en cuanto a el, el perfil, que cambia un poco de signo de algo tan negativo a por lo menos, eh, yo diría neutral o, o marginalmente positivo, porque <ríe> ayer el Banco Central de Argentina publicó los resultados de... La, el, el, el trabajo que hace mensualmente sobre el crecimiento del producto interno bruto y por séptimo mes con consecutivos detectó un aumento de el producto interno bruto, el valor agregado bruto de eh, a, a Argentina pero el dato más interesante cuando uno va al análisis interno es que por primera vez en, en desde que se inició eh, en la crisis de la pandemia del covid 19 el sector comercio creció. Eh, este tuvo números positivos con respecto al mes anterior estamos lejos todavía de la situación prepandemia pero esto sí es interesante porque ese es el sector que o uno de los sectores que más golpe recibió y que en un país como Argentina hay algo ya habíamos visto en Brasil hace alguna semana habrá que ver en los próximos meses con las novedades que hemos tenido de Brasil pero también habíamos visto alguna recuperación este allí, pero es interesante por la importancia que tiene el sector comercio sobre el producto interno bruto. Y acompañado con esto ayer el Fondo Monetario Internacional revisó al alza en, en las estimaciones de crecimiento económico para los distintos países para el año 2021. Y prácticamente eh, a todos los este los países analizados, los más importantes, siempre analizan a los más importantes Eh, revisó con una tendencia bastante <coughs> positiva. Por ejemplo, Alemania crecería este año un 3,5%, Italia un 3%, los dos países vecinos nuestros, Brasil 3,6%, Argentina casi el 5, 4,9%. Eh, América Latina en general <coughs> había pensado, había estimado hace unos meses un crecimiento del 3,6%, ahora lo eleva al el 4,1% a partir de los avances que ha habido en los planes de vacunación en los distintos países, prácticamente todos los países Uruguay es un poco la excepción en esto pero el resto de los países de Latinoamérica ya tienen un plan de vacunación bastante predecible en los próximos meses y a partir de ahí lo que ha hecho el Fondo Monetario es estimar con los primeros datos que tienen, cuál sería la mejora en el a lo largo del año. Llama la atención como como siempre dos eh, excepciones, pero para bien, no en América Latina, eh, China sería uno de los pocos países que no cae algo de esto ya hablamos en alguna oportunidad anterior, este año crecería un 2 con 3%, pero el próximo año, perdón, este año 2021 estaría subiendo un 8,1%, una cifra que hace bastante tiempo China no tiene. Eh, como eh, crecimiento económico. Y el la otra joyita a nivel internacional es la India, que este año 2020 cayó un 8%, pero se estimó una recuperación violenta en el año 2021, siempre por parte del Fondo Monetario del 11,5%. Todos aquellos países con comercio fluido, con China y con la India, bueno, son los que más arrastrados van a estar en cuanto al crecimiento económico para el 2021. Uno de los países que ya anotó en primera fila es un similar nuestro que tenemos en nuestra parte del mundo, un país muy parecido a nosotros, pero que hace las cosas mucho mejor que nosotros. Habla menos y hace más. Nueva Zelanda acaba de firmar un nuevo, una ampliación de un tratado comercial con China y tiene en vistas, en carpeta, prácticamente para firmar uno con la India Este, repito, es un país que eh, a mí siempre me gustó ver porque es muy parecido a Uruguay en cuanto a su clima a su perfil productivo pero es muy distinto en cuanto a su eh, comportamiento político verdad ejecuta mucho más de lo que habla eh, también se conoció, y acá la, los números no son muy buenos El informe de Oxfam, que siempre, una fundación que siempre publica sus resultados eh, en cuanto a la evaluación de la pobreza a nivel mundial con conceptos bastante complicados. Uno de ellos que en eh, 90 millones de eh, eh, personas, ciudadanos del mundo, están entrando a la pobreza extrema a partir del de COVID-19 y hay una parte para no profundizar mucho más y esplayarme, hay una parte muy interesante de cuánto tiempo les va a llevar a cada uno, algo de esto hablamos la el miércoles pasado, volver a la situación de prepandemia, hablo en cuanto a riqueza, y acá tenemos que eh, aquellos que más pobres eran a principios de este año, les llevará en promedio unos 14 años volver a tener la riqueza que tuvieron antes del de inicio de la pandemia mientras que los más ricos Las personas con mayor y mayores ingresos ya están en la misma situación en cuanto a riqueza o mejor todavía que lo que estaban en marzo. Yo me tomé el trabajo, de, me gusta cada vez que leo algo evaluar a ver qué tan cierto o no es y dije, bueno, alguien que tiene mucho mucho dinero, ¿qué podría haber comprado a principios de año o qué podría tener, qué tipo de cartera de riqueza podría haber tenido? Bueno, inmuebles eh, y a nivel financiero, que es lo más fácil de ver. Eh, eh, acciones y metales, probablemente. Y me tomé el trabajo de decir qué hubiese ocurrido si estas personas hubiesen tenido buena parte de su riqueza en acciones. Bueno, hoy en día, considerando el 27 de enero, prepandemia, ¿verdad?, 2020 27 de enero de 2021, en dólares serían un 13% más ricos si hubieran tenido una cartera más o menos eh, normal, por decir nada complicado. Y si hubiesen hecho lo que la receta aconseja siempre, que es cuando las acciones caen hay que ir a comprar, cuando uno ve que ya están rebotando, bueno, me tomé el trabajo de decir que hubiese pasado si estas personas hubiesen tenido estos dólares en efectivo y hubiesen... ...comprado cuando rebotó la bolsa por allá a fines de marzo... ...no en el origen de la pandemia y todos aquellos datos que teníamos en Nueva York... ...sino lo que siempre se recomienda. Espere en que rebote un poquito y cuando empiece a tener tendencia al alza... Eh, ...compre. Bueno, si hubiera sido así lo hubieran tenido que hacer a fines de marzo. A la fecha hubiesen tenido un 46,8% de rentabilidad en su inversión. Eso explica un poco estas dos eh, Estos dos cambios que tienen, o estas dos este, velocidades que tienen, quienes más riqueza tienen, más eh, se han protegido, mejor están hoy, repito, si hicieron bien los, las tareas, hasta pueden estar mucho más ricos que antes, y todos aquellos que son los más pobres y que no tienen acceso a los mercados in, financieros internacionales y todas sus complicaciones, son los que le van a llevar muchísimo tiempo volver a la situación de riqueza prepandemia. O sea que lo que tenemos es una clara divergencia entre los que más tenían y los que menos tenían a partir de esta crisis que va a dejar allá, por lo menos, claramente algunos ganadores que fueron los que más dinero tenían y más riqueza tenían al principio de esta crisis Vos sabes que desde desde mi posición con, con, con la limitación que tengo para poder interpretar muchas veces la economía me cuesta entender cuando dices este, cómo va a ser la economía de algunos países en, en la pospandemia porque me, me, me resulta tan confuso todo tan tan de, del día a día que no sabemos qué va a pasar la semana que viene con la vacuna con el efecto de la vacuna eh, con sí. la reacción frente a la vacuna que hablar de la economía en el futuro de algunos países y pensar que realmente puede ser puede ser positiva eh, me, me cuesta entenderlo. ¿Cómo cómo, Mirá, cómo cómo cómo se sí. proyecta la economía en una en una realidad de pandemia mundial como para poder ir definiendo a quiénes le puede ir bien, bien y a quiénes más o menos. Es interesante la pregunta porque es verdad, hay una serie de supuestos que hacen todos estos análisis es importante resaltarlos y uno de ellos, yo te diría que el más importante, dice lo siguiente, o por lo menos de los estudios que han hecho, que ha hecho el propio Fondo Monetario. En primer lugar, que eh, con esta pandemia Eh, a, a al nivel actual eh, no vamos a convivir a futuro, pero vamos a convivir con todavía los restos de la pandemia el Fondo Monetario habla de que recién a partir del año 2023 las este economías van a estar trabajando relativamente normal, o sea, como se trabajaba anteriormente a la pandemia sin embargo, lo que ellos dicen es que de ninguna manera se está hablando de la erradicación del virus se está hablando de convivir con lo que eh, reste del virus, que lo peor, una vez que esté vacunado el grueso de la población, va a pasar, pero que no descartan constantes o por lo menos esporádicos avances de, de contagios eh, en este en algunos países, más que nada, los países más pobres que van a ser los que van a tener más dificultades sanitarias. O sea, en, en ningún caso se está hablando de que a partir del año 2023 no va a haber ninguna persona contagiada de coronavirus, como tampoco se dice hoy en día que está erradicada otras enfermedades, no sé, la fiebre amarilla, el tifus, se convive con todo eso y todos los planteos que están haciendo Jorge es eh, que vamos a tener que convivir mucho más allá de la vacunación, pero con un grado de tolerancia económica muy superior al que hemos tenido el año pasado, un poco sintetizo de esta manera lo que he estado leyendo de los distintos analistas. Bien, Mauro, gracias por tu aporte, nos reencontramos la semana que viene. Bueno, gracias a ti, Jorge, y muy buena semana para todos. Lo mismo, hasta pronto. Gracias. Frecuencia abierta.